Muy buenas noches a todos, esto es Estación Maratón Primer programa de radio, como decimos siempre, de tres arroyos Dedicado al atletismo y al running de manera exclusiva Hoy es martes primero de octubre, programa número 25 de la tercera temporada Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica Diego Moyano Y nuestros medios de comunicación son los siguientes En Instagram, Estación con Bajo Maratón En Facebook, mi Facebook personal Guillermo Gijena Y nuestro número de WhatsApp, 2983 531486 Medios de comunicación que están abiertos para que nos acerquen inquietudes, consultas para que nos sugieran temas o alguna información que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Te cuento que nos puedes escuchar como lo haces siempre por la frecuencia cooperativa de la FM Indie Rock 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar Siempre les recomendamos que entren en la página porque van a encontrar noticias locales, programación de la radio... ...los programas que quedan colgados en la sección de podcast... ...bueno, muy interesante la página de la Indie Rock... ...también te cuento que este programa podés escuchar la repetición... ...a partir de las 14 cada sábado... ...así que tenés todos los medios para poder escuchar... ...nuestro programa de atletismo y running en Estación Maratón... ...queremos saludar a nuestros oyentes fieles... ...a Pascual especialmente que está ahí prendido al dial... ...allá en Junín de los Andes, un abrazo grande Pascual... ...también a Luz... Eh, que está allá con bastante frío, según me ha contado, escuchando nuestro programa. Un abrazo grande para todos ustedes. Queremos saludar también a Néstor Zapala y a Mauro en Loma Verde, ahí cerquita de Branza, en la provincia de Buenos Aires. Te cuento los temas que trajimos para hoy. Tenemos dos comunicaciones telefónicas, vamos a hablar con Belén Yardino, acerca de la posta familiar que organiza la escuelita municipal, una jornada integradora para que la familia se acerque al polideportivo de nuestra ciudad, para compartir todos juntos una tarde de integración, de atletismo, de, de actividad física y de deporte. Recordamos que Belén Yardino tiene a cargo la, la parte más eh, de chicos más chicos de la escuelita municipal, así que van a hacer una prueba especialmente adaptada para estos chicos. También vamos a estar comunicados con Claudia Balbuena, integrante del IPOLC, una institución de Benito Juárez, con un trabajo muy importante y que está haciendo su carrera anual. Ya hemos conversado con con Claudia años anteriores en cada edición de esta competencia, a la cual hemos asistido alguna vez. Y nos va a contar un poco cómo vienen las expectativas para este domingo 6 de octubre, donde se va a realizar otra edición de la Maratón del Lipolco. También tenemos algunas noticias de la elite argentina y el calendario de Tres Arroyos y la Zona como cada martes. Ahora vamos a comenzar con un poco de música. Siempre tenemos música para acompañar la información, así que de esta manera... Hoy, primero de octubre, programa número 25, comenzamos de esta manera en la tercera temporada por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. creo siento tu reacción y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie Se ogen gritos conmoción es buen augurio que ya no haya calma en voz Crea revolución cree en tu fuerza y voy con vos y que se sienta que se escuche que se vea tu presencia que se sienta que se escuche que se vea tu Presencial. Que se sienta que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta que se escuche. Mm. Nada de estos serán vanos y que su mano no resta tu intención de levantarte para mí. Eso que cuenta se hace claro ante mí, me libera y alienta, se hace claro ante mí, me libera y alienta. Sentado en ese lugar no te puede ver nadie, se oyen gritos confusión, es buen augurio que ya no haya calma ambos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 Continuamos con Estación Maratón, les queremos contar algunas noticias de la élite argentina que trajimos para compartir con ustedes. Primero hablar de los hermanos Vega, hermanos que hemos contado alguna noticia, son chicos que están estudiando en Estados Unidos y están compitiendo. En este caso ya en su, en su fase universitario, están en la, en la Universidad de Kentucky, en la Universidad del Este de Kentucky, y este 29 de septiembre de 2024 Estos dos jóvenes fondistas argentinos que vienen, como decíamos, desarrollando su campaña en el circuito universitario de Estados Unidos en este año, comenzaron ahora este nuevo ciclo. Eh, habían estado estudiando en la parte de lo que sería la secundaria eh, de, en, en Nuevo México, en el Junior College de Nuevo México, y ahora pasaron a la formación de Kentucky. Y este viernes 27 de septiembre iniciaron su temporada de cross-country. ...con una prueba de 8 kilómetros... La, ...la prueba se desarrolló en la localidad de Madison... ...donde fue ganada por Parker Wolf ...de la Universidad de Carolina del Norte... ...con un tiempo de 23 minutos 4 segundos... ...estas competencias de cross country son con equipos... ...son por equipos, varios integrantes... ...de una misma universidad compiten... ...sumando puntos en cada puesto que van llegando... ...el, el equipo de los hermanos Vega... ...ocupó el séptimo puesto en la clasificación... ...en la clasificación por equipos... Mientras que individualmente Tomás Vega se ubicó en el puesto 49 con una marca de 24.13, 24 minutos 13, y su hermano en el puesto 78 con una marca de 24.30. Estas pruebas de cross country formarán la base para seguir en el invierno con el ciclo de pista cubierta. También se desarció este fin de semana la Maratón de Berlín 2024, donde siempre hay participación de algún atleta de nuestro país. En este caso Lucas Baez eh, fue el argentino mejor eh, rankeado dentro de lo que fue la Maratón de Berlín 2024. Eh, el atleta argentino Lucas Baez es muy conocido por, eh, por correr con una boina en cada maratón. Eh, este atleta ocupó el puesto 77, uno de los puestos más, uno de los logros más importantes del mundo, disputado eh, este, como decíamos, este 29 de septiembre. Eh, esta maratón de Berlín fue la edición número 50 de, de una maratón de la más importante, en algún momento fue la más rápida. Y el atleta argentino, proveniente de la localidad de Chacabuco, venía de realizar un ciclo de entrenamientos en el centro de Iten, en Kenia. Y ahora consiguió su mejor marca personal con un tiempo de 2 horas 21 minutos 12 segundos. Su antecedente anterior era una marca de 2 horas 22, 59. Hace 3 años en el maratón a Pampa Traviesa, acá en nuestro, en nuestro país en la localidad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. La carrera de Berlín fue eh, dominada por los atletas etíopes, consagrando a Milquesa Menguella en hombres y Tiguis Ketema en damas. Menguella eh, venció con 2 horas 3 minutos y 17 segundos, seguido por el Keñata Sibrián Kotut con 2 horas 3.22. <coughs> Quedando tercero otro etíope, Aymanot Aleu, Con un tiempo de 2 horas, 3 minutos, 31 segundos. Lo que marca el nivel impresionante que tienen eh, los corredores que ganan estas, estas maratones. Eh, si vamos a, a las damas. Eh, los etíopes coparon los cuatro primeros puestos. La ganadora fue Tigist tema como decíamos, con 2 horas, 16.42 Segunda, Mestawot Fikir, con 2 horas 18.48. Y tercera, Bocena Mulatie, con 2 horas 19.0 con 0 segundos. Eh, ¿Qué tema? De 26 años, eh, había debutado en la distancia en enero pasado en Dubai con 2 horas 16.07. Es compañera de entrenamientos de la segunda, que es la autora del récord mundial en este circuito de Berlín el año pasado, con 2 horas 11.53. Esto con respecto a lo que trajimos de, de la elite argentina por distintos lugares del mundo. Escuchamos algo de música y esperamos la comunicación con Belén Giardino, que va a estar hablando con nosotros acerca de la posta familiar que se va a realizar eh, próximamente en el Polideportivo Municipal. Ahora sí, estamos comunicados con Belén Yardino, eh, directora o líder de lo que es la escuelita municipal, de la, de la parte de los más, los más pequeños de la escuelita municipal de atletismo y que está encargada de organizar, seguramente junto con la dirección de deportes, lo que se llamó la aposta familiar para, para disputarla en el Polideportivo Municipal. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chico? Buenas tardes. Buenas tardes Belén. Eh, te llamamos porque vimos la, la publicación de lo que es la, la posta familiar. Eh, contanos Belén, eh, ¿cómo se te ocurrió o cómo te inspiraste para, para llevar a cabo un, un evento que es eh, integrador de toda la familia? Nada, qué sé yo, quería hacer algo para, para los nenes, porque bueno acá en Desarrollo no no no hay mucho para los chiquitos, bueno también porque estoy a cargo de de, de ahí de la mini escolita municipal y bueno, quería hacer algo para ellos y bueno, soy mamá y ando mucho con Abel y lo acompaño y bueno, qué sé yo, me puse en, en el lugar <ríe> También de, de mamá, y bueno, a mí me gusta y yo pensé que por ahí podía llegar a hacer algo lindo y motivado también para, para otros papás y, y que ellos puedan compartir también, ¿no? Sí. Y no, ver eh, y demostrar lo que lo que están a, aprendiendo. Sí, no, me parecía una, una idea original, eh, porque integran, eh, según estoy viendo acá en la publicación que, que, que pusieron en las redes por ejemplo la categoría de cuatro y cinco años es una posta de dos integrantes el, el peque corre 50 metros y 350 es el acompañante es una son todas una vuelta a la pista sí sí sí sí la posta es 400 metros y según la edad de, de, del niño la niña eh, vamos aumentando De cuatro ah. a cinco corren 50 seis eh, y siete bien vamos aumentando aumenta la edad y aumenta la la distancia. Está bien. Sí, de 6 a 7 años, eh, 100 metros los niños y 300 el acompañante. De 8 a 9, sí. 150 el niño y 250 el acompañante. Y de 10 a 11, sí. que es la edad máxima que tenés. Sí sí, sí, sí, sí. Ahí se reparte mitad y mitad la vuelta. 200 el niño y 200 el acompañante. Eh, exactamente. Después va a haber, sí. bueno, va a haber premiación del de al, 1 al quinto puesto. Sí eh, hay medallas después vamos a dar diplomas para todos los participantes también va a haber una caminata de dos kilómetros para para todo aquello que que que quiera participar o por ir va toda la familia a ver uh -huh. eh, la aposta familiar y qué sé yo también tienen ganas de colaborar se pueden prender ahí en la en la caminata vamos a hacer sorteos claro. con los participantes con los numeritos va a haber cantina que eh, van a estar presentes los payasos detonados. Estoy tratando de, de ver de armar como para que vayan emprendedores y bueno, estoy intentando también de poder armar un un palco para poder llevar eh, cantantes, ah, buenísimo. O sea, de acá de, de tres arroyos, así que sí. Si Dios sí. quiere me sale todo, va a estar muy lindo. Sí, este sí buenísimo porque es un un evento eh, que tiene muchas disciplinas y que tiene muchas opciones. No es solamente ir a correr, sino también puedes ir a disfrutar de, de una tarde. A ver, son a las 10 de la mañana, es 27 de domingo, ¿no? Sí, sí, el 27 de octubre a las 10 de la mañana comienza. Mm. El sábado vamos a estar inscribiendo eh, ahí en el Polideportivo de las 4 a las 7 de, de la tarde, también por, por el tema de, del seguro, porque ya el domingo no correría, Ajá. así que bueno, vamos a estar ahí eh, anotando. Y bueno, y también algo lindo, viste, que también la gente que, que, que de acá, ponle, y llego a llegar a conseguir estos artistas, también se puedan eh, dar a conocer, que la gente... Quería como que mezclar un poquito yo también, que no sea siempre deporte, deporte. Yo estoy metida y es solamente deporte. Claro, que sean varias... Así que bueno. Está bien, eh, varias opciones para disfrutar de la mañana. Y contame Belén. Eh, decís que va a haber una caminata de dos kilómetros para todos aquellos que quieran sumarse y ser parte del evento. Eh, la caminata sí, ¿qué la va sí, a hacer? Sí, adentro sí, de la sí, pista sí. o va a ser. Sí, va a ser, a, va a ser adentro de la pista, van a ser cinco vueltas. Está bien, eso sí. es participativo. Todo, todo va a ser adentro de, de la pista porque bueno, también le quería dar eh, un poquito ahí a, a la pista que bueno eh, la usamos solamente para, para entrenar. Está buenísimo y la caminata va a ser participativa. Sí, sí sí sí sí sí. es para la hacer un poco de actividad física. Para, para, eh, sí sí. Buenísimo. Para el que guste caminar un ratito y bueno y también para juntar para para frutillita lo hicimos a beneficio de de frutillita. Está bien. ¿Vos en la inscripción eh, según Leo va a ser un alimento no perecedero? Uh -huh, sí puede ser fideos, masitas, cereales o leche me dijeron las chicas. Ah, ¿Qué es lo que más necesitan en el fruti Sí sí sí. Buenísimo Belén. Eh, bueno, eh, la, la propuesta queda hecha, seguramente vamos a seguir leyendo esta información porque me parece un evento diferente, creo que trataste de darle un toque original a un evento deportivo para que los chicos se motiven, para que los padres se acerquen porque los chicos de estas edades, si el padre no está motivado es muy difícil que se puedan acercar a una pista y llevarlos sí, para que yo haya... yo también lo pensé para, para por ese lado, por el no. tema de, de mamá, bueno, yo lo veo a Bel y, y a él le gusta que nosotros estemos y y acompañ acompañándolo a él, y, y bueno, yo estoy mucho ahora en contacto con los nenes, y, y yo los veo que llegan los papás, y ellos les cuentan qué hicimos, o esperá, papá, mirá, me mirá como corro. Eh, bueno, el otro día llegó todo el grupito a hacer un, una vuelta, que para ellos debe ser como un maratón para nosotros grandes, 400 metros para la edad que, que yo tengo, es un montonazo, y sí. estaban re contentos, eh, también los vi... Muy emocionado en la carrera de, de Villa del Troque, que corrieron muy poquititos, viste, con su medalla. Bueno, y ahí donde se me prendió a mí la, la lamparita de verlos, cómo ellos compartían con sus familiares. Exacto. Y vi también que se acercó el abuelo, el hermano más grande. Bueno, entonces ahí se me prendió la lamparita y yo dije, qué lindo sería hacer algo para ellos. Sí, sí lo, ellos siempre quieren que los veamos, siempre quieren compartir. Este, sí, y me parece que está sí, buenísima está la en una etapa que hablan mucho de, de, de, de los papás, somos como los héroes ¿algo? sí, sí, sí a mí me hubiera encantado haber hecho algo así con, con mi mamá o mi papá o alguno de mis hermanos claro bueno, la propuesta está hecha Belén, vamos a seguir pasando la información domingo 27 de octubre a las 10 horas eh, inscripción, un alimento no perecedero a beneficio del jardín Frutillitas y es para toda la familia para compartir un evento sí, para sí, tanto invitado, para disfrutar bueno, los grupos de acá de Tres Arroyos también que que si se quieren acercar a los corredores con con sus hijos sería sería muy lindo que que, que nos acompañen porque es un la verdad que es un motivo muy muy muy lindo Sí, eh, seguramente vas a tener éxito, Vamos, ese día vamos a estar ahí para ver cómo sale todo, para sacar alguna foto y para Dios cubrir quiero. el evento. Sí, sí. sí. Eh, y como es, este, te quería preguntar... Tenemos una página, hicimos una página en Instagram. Ajá. ¿Cómo ¿Quieren eh, seguir? Decimos cómo se eh, llama. Carrera Posta Familiar. Carrera Aposta Familiar en Instagram. Sí, sí, sí, sí. Yo empecé a publicar, también eh, agradecida a, a, a algunos de mis sponsors que me están dando una mano y bueno y gente conocida la verdad que eh, estoy muy muy contenta porque tengo un lindo un lindo apoyo eh, en estos días estaré caminando bueno el centro de, de, de la ciudad para conseguir algunos eh, algunos regalitos para poder sortear pero estoy muy contenta porque le hablas y le, le le decís el motivo y, y le gusta a la gente Bueno, eso es lo importante, Belén, que la escuela vaya para adelante. Contame, <coughs> perdón que hoy ando con una tos terrible, estoy haciendo cada rato. Sí. Eh, Belén, el clima, eh, contame, el clima. contame, eh, vos estás, vos tenés la escuelita municipal, la parte de, de los chicos de tu edad, eh, de la edad que, que vos eh, entrenás, tenés una parte en colegiales en el club y otra en el polideportivo, seguís así, Sí, grupo... los lunes y miércoles estoy en el polideportivo de cinco y media a 6 y media y los viernes estoy en club colegiales de cinco y media a seis y media. Perfecto. Y todo aquel que se quiera contactar se puede acercar o te puede contactar por las redes sociales este, sí, para, sí, para, sí, para por, que se sumen Facebook, a Por Facebook, por Instagram, sí, sí, sí, me mandan un mensajito y no, no hay problema. Perfecto, Belén. Te quiero agradecer mucho que siempre que te convocamos estás ahí presente nos atendés y nos contás las cosas que vienen en tu vida. Y por último, eh, en tu vida de atleta, ¿tenés algún objetivo? ¿Estás preparando algo? <risa> bueno, eh, muchos me han preguntado, porque no no, no está en mí bajarme de, de, de, de alguna preparación. Estaba preparando el, el maratón de Buenos Aires y bueno, un, las preparistas antes me, me bajé, no me encontraba cómoda, Tenía otras cosas en, en, en mi cabeza y, bueno, me gusta me gusta a mí rendir al 100 y, bueno, eh, no, estaba, no estaba, o sea, fui preparada porque llegar llego, pero, bueno, con otras cosas eh, en mente, así que decidí bajarme y ahora, si Dios quiere, tengo en mente la carrera de Tandil, la Tandilia, la Tandilia que es muy, muy dura, <risa> Sí, pero bueno, qué sé yo, me gusta sufrir eh, y bueno, me gusta cumplir con con mi, mi, mi profe, me, me invitó y, y bueno, así que si Dios quiere y sale todo bien, estaré dando batalla en esa carrera que no sé si es igual que un maratón, pero está ahí. Sí, ahí, es, es durísima, pero es hermosa. Sí, es durísima, pero bueno, eh, como todo atleta sufrimos, pero después nos es gusta. Belén, te quiero agradecer mucho, te deseo todo el éxito en, en la Tandilia, que la preparación salga como vos esperás, y para este evento que vas a realizarse el 27 de octubre. Ahí nos vamos a encontrar, Bueno, Belén. dice, no, gracias a ustedes por, por estar siempre en contacto conmigo y bueno, y viendo lo que yo hago y dándome una mano. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Escuchamos así a Belén Yardino, que nos contaba un poco de su próximo objetivo y de este evento tan original que se va a realizar en el, la pista de atletismo del Polideportivo Municipal, con artesanos, con bandas, con muchos regalos para los chicos y colaborando con el Jardín Frutillitas, que tanto necesita nuestra colaboración. Así que no se vayan del dial, porque vamos a estar comunicados con Claudia Balbuena, de Benito Juárez, que nos va a contar cómo viene la Maratón del Lipolco. Si vos sabes, vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz, o vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. O si vos sabés, vos sabes del día que tu madre vino. Me dijo con ojos mojados que ibas a venir cuando el doctor no señor felicita a su varón como poder explicarte como poder explicártelo el amor de un padre al hijo no se puede contar es mucho más que todo no si vos sabes observo, Mientras tu madre te mece Y me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo adentro Comparte en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo Señor Felicito a su varón Cómo poder explicarte pod explicarlelo el amor igual de un padre o un hijo no se puede comparar mucho más que todo no si lo sabes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 Estamos en Estación Maratón. Ahora vamos a estar comunicados y vamos a conversar con Claudia Balbuena, integrante de la organización de la Maratón de Lipolk. Lipolk, Liga Popular de Lucha contra el Cáncer, ahí de Benito Juárez. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón, acá en Tres Arroyos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, desde ya muchísimas gracias por tenernos presentes No, por favor. Y, y bueno, llamarnos desde allá para interesarse por la correcaminata. Sí, la décima eh, edición. La décima edición. Nosotros es la tercera vez que estamos comunicados para, para hablar un poco de, de esta maratón tan linda en la cual hemos participado alguna vez. eh ¿Ah, con, sí? Sí, bien, sí, hemos estado bien. ahí en, en Benito Juárez, como que no. Eh, Claudia, contanos cómo viene sí. la... ¿Con qué expectativas están esperando esta décima? Un número importante bien, de, de, de ediciones. Sí. La verdad que sí, es la décima. Entonces, bueno, con con mucha fuerza, con muchas ganas, a pesar, bueno, de de la situación que uno ya sabe que, que estamos pasando, pero eh, la gente se suma es, eh, por una causa justa. Nosotros, eh, el mes de octubre, es el mes rosa, se le dice que eh, se hace como campaña de prevención eh, de cáncer de mama. Uh -huh. Entonces, ese es el objetivo nuestro, eh, es de hacer la correcaminata, surgió hace 10 años, en el 2013, que, bueno, con los dos años de pandemia que tuvimos, Eh, no se realizaron por eso que esta es la décima uh -huh. y en adhesión al cáncer de mama eh, surge la idea de hacer alguna actividad física que bueno que ayuda a prevenir enfermedades y recreativa social y surge de hacer la correcaminata y bueno nos largamos al principio los primeros años la hicimos en forma participati eh, participativa es decir caminar y correr y bueno y después ya este hace unos años que la estamos haciendo eh, competitiva de competitiva Claudia antes sí. de, de contar bien los detalles de la maratón eh, contanos si bien ya lo has contado en nuestro micrófono, pero eh, la gente siempre está eh, es bueno re repetir para que internalicen bien la función de cada institución contanos un poco cuáles son las eh, lo que ofrece Lipol a la comunidad de Benito Juárez sí eh, bueno Lipol <risa> Eh, es el objetivo el eslogan que tiene es ayudar a aquella persona que necesita ayuda eh, sobre todo en el tratamiento que es, es cuando padecen una enfermedad oncológica eh, la institución eh, tenemos una sede propia eh, en la cual eh, tenemos un médico oncólogo que viene de Olavarría y los los días lunes. Tenemos una psicóloga, eh, esos son servicios gratuitos que ofrece el IPOL. Es importante eh, una Sí, Sí, una psicóloga con orientación eh, oncológica para el paciente y algún familiar. Y tenemos la enfermera, cuando hay que, en casos de que tenga que ir a un domicilio, hacer eh, eh, un tratamiento, o sea, o unas curaciones, eh, dar inyecciones, eh, está la enfermera. Uh -huh. Esos son los eh, después bueno, eh también está el servicio de um, eh, ¿cómo es? Eh de de ortopedia, por ejemplo, de sillas de ruedas, se prestan sillas de rueda, cama ortopédica, uh -huh. los colchones, uh -huh. eh inodoros portátiles, eh, muletas. Eh eso también es un servicio que ofrece Lipol. Lipol. Eh sí, eh la verdad que tenemos mucha colaboración, mucha colaboración de de la comunidad que nos acompañen todo eh, nosotros eh, cada evento que realizamos eh, tenemos eh, el apoyo de, de toda una comunidad porque se ayuda se ayudan los traslados eh, se ayuda en, qué sé yo en, en, en muchos en medicamentos eh, cuando la mutual por ejemplo no les cubre eh, el IPOL eh, puede apoyar y después a veces eh, hay mutuales que devuelven a la FEDE, a la institución, eh, lo que se ha ayudado a la persona. Exacto. Y Claudia, Pero, la, sí. la, el IPOL, ¿cómo se, ¿cómo se se financia? ¿Cómo se sostiene, digamos? Eh, eh, por... El IPOL, bueno, tiene, es una institución que tiene más de 50 años. Ajá. Eh, creo que cumplimos este año 55. Porque son, bueno, yo hace 12 años que entré. Eh, somos 26 personas en la comisión. Nosotros realizamos eventos. El primer evento que hacemos en el año es el remate remate solidario donde la gente eh te puede donar una sisa muebles herramientas adornos eh todo lo que sea eh, vos descartas de tu casa eh yo, eh hasta hemos este año había baldosas nuevas por ejemplo que he de una vereda. eh bueno se llama el remate solidario. Eh, se está durante un año, nosotros en el mes de abril casi siempre lo hacemos, entre abril y mayo organizamos el remate y después estamos todo el año acopiando cosas en un depósito. ¿Para el año que, para el gente, año que viene? Para el año siguiente. La gente nos llama, dice, bueno, tengo una mesa y dos sillas, una mesa y una heladera. Bueno, y, entonces eso se junta y se guarda en un depósito y después se arma el remate. Y en el mismo día se remata se paga y se retira. Ajá. Es trabajo de un día. Es mucho trabajo, pero bueno. Sí, me imagino. A trabajo antes. Sí, viste que hay que ordenar, limpiarlo. viste, claro, por ahí cosas que hay que arreglar, más o menos. Y bueno, si no se vende como está. Exacto. Puertas, ventanas. Y es terrible lo que se junta. Sí, lo, lo que hace que la institución de ustedes sea... Que nos dé gusto comunicarnos con ustedes para promocionarles este, este evento. Porque son instituciones que se manejan eh, a pulmón con el trabajo de muchas personas, sí, con buenas voluntades, sí. con las voluntades de toda la comunidad, así que... Sí. Desde acá te digo eh, te, te digo, eh, ese es el primer evento, después vamos a un remate de Tres María, no sé si has escuchado de la cabaña de Tres María, de Gutiérrez, que saca premios en Palermo, Ajá. ellos después venden acá eh, lo que ganan, eh, bueno, eh, en el campo de ellos, en acá la estancia, eh, nos dan la entrada para cobrar, que también se junta muy bien, tenemos la Corre Caminata, Y tenemos después el fogón, que es el, en el 31 de octubre, es el aniversario de Juárez, y tenemos un fogón al mediodía donde se hace, pone, en, en, el, en un previo que tenemos nosotros, se hace eh, corderos, eh, dos eh, como dice, novillos, uh -huh. ahora por ejemplo, porque estaba escuchando que habían donado ya los dos novillos, eh, 40 más o menos, entre 35, 40, 40 42 corderos, Y eh, chorizos y empanadas que hacen las mujeres, los varones hacen los asados, y gente que colabora, y todo un grupo de mujeres eh, hacemos las empanadas. perfecto Así sí. que ese es un, un evento grandísimo. Después tenemos la venta de calendarios, que vamos eh, diseñando calendarios para el año siguiente, salimos a vender, tocar timbre casa por casa, para el año siguiente, y el, la frutillita de, de postre, es la bifa de una casa a fin de año que se construye con el número del teléfono fijo que hoy teníamos Ajá. y que está en guía que se sortea ante la gente o sea es con escribano sí, presencial eh, presencial y bueno las chicos de boy scout de la iglesia con escribano ahí con polillero eh se sortea la casa así, así que eso es increíble todo, porque es... ayer se sorteó el sí. número contado premio contado mira mira es es un trabajo impresionante el que hacen todos ustedes para para mantener una sí, institución sí. tan importante dentro de una comunidad como la de Benito Juárez sí sí además se hacen charlas preventivas también tenemos un médico ahí dentro de la institución que nos organiza las charlas este durante todo el año o cualquier otra actividad que surja eh, se hace pero sí eh, es mucho lo que se ayuda Eh, lamentablemente hay muchos casos es un trabajo muy silencioso porque nosotros desde la comisión no eh, sabemos a quién ayudamos, eh, que son es lo más importante, nosotros nos dedicamos a hacer los eventos, Exacto. hay dos o tres personas que sí lo saben que es el presidente, la secretaria y bueno, y otra persona que está en, justo trabaja en la farmacia y bueno, son los que se conectan para eh, buscar la ayuda, pero la... nosotros Claro, eso sí, si yo sé de alguien de la comunidad que padece cáncer, que está pasando una situación así, y yo la conozco, eso puedo ir a ofrecerle los servicios de Lipol. Pero no lo hablamos en las reuniones. Perfecto. O sea, queda en mí y en la persona, nada más. Claudia, bueno, y después de... sí. Sí. el bueno el trabajo que hacen ustedes es impresionante, la verdad que es para felicitarlos y para alentarlos a que nunca, nunca dejen de hacer este trabajo tan necesario para las personas que... Alguien que tiene cáncer padre, seguramente sí, está en un momento sí, muy feo de su vida y que haya una sí, institución que la acompañe es importantísimo. Claudia, pasemos un poco sí, a, la, a la competencia de este domingo 6 de octubre que se viene. Contanos las distancias sí. que tienen para este año. Mira, eh, bueno, respetamos la del año pasado, eh, caminantes y corredores de 4 kilómetros y después Ajá. hay corredores para 8 kilómetros. Perfecto, esa eh, es la competitiva. Tienen categorías eh, solamente la de 8 sí. kilómetros? Eh, de 5 en 5, no, las dos. Las dos, 4 eh, kilómetros, sí. sí, kilómetros también. sí. Sí, 4 kilómetros también. Sí. Yo mucho mucho en eso no estoy empapada, pero bueno. Está bien, pero alguna eh, no sí, estoy segura. Eh. Nos vas a contar lo Porque, que lo que sabes. Sí. El, sí la de 4 kilómetros, sí, sí me parece que también es bueno. eh, Si no se pueden Si no también eh, para detalles así más finitos en la página de Código Aventura pueden entrar Esta, y pueden sí, informarse. Sí. Y contame también, sí, sí. El, ¿van a ser el, el mismo día se pueden inscribir los que vayan ahí a Benito Juárez no, o no? la inscripción es hasta el viernes. Ah, hasta el viernes este. La inscripción es hasta el viernes por el tema del seguro. Está porque bien. nosotros tenemos que presentar la planilla al seguro el día anterior. Ajá. ¿Y sí sí Entonces, puede, ¿sí se puede retirar el kit el mismo día? El, sí, sí. Sí, Ajá. sí, sí, el kit eh, nosotros eh, lo tenemos preparado y incluso, eh, bueno, la mayoría de la gente de nuestra ciudad lo va a buscar el, entre jueves y viernes. Perfecto. Y sábado también seguramente nos vamos a poner porque vamos a estar ahí arreglando todo. Ajá. Y la gente de afuera eh, se entrega antes de la correcaminata. Perfecto. Sí, sí. ¿Y qué te acordás de los valores de las inscripciones? Y ya esta semana el valor es de quince mil pesos. Quince mil pesos. El... Sí, y los que los que corren cuatro kilómetros y la caminata sale seis mil o con la remera sale quince, ah perfecto ¿cuántas remeras tienen para los inscriptos? eh doscientas, sí. doscientas remeras, un lindo número de remeras sí, siempre hacemos eso sí ojalá, ojalá. bueno eh ojalá no se sé cuántos ramera. van sí ojalá pero bueno eh, no creo eh, viste qué sé yo lo importante es que vaya este año vamos a tener una banda en viva a, en vivo al haciendo la, la entrada en calor, Ajá. y después, bueno, mientras estamos, eh, que es Calimba, no sé si la conocen, porque andando por todos lados, y es una banda de, de cumbia, eh, con Amiga. una entrada en calor, con una profesora de, de Zumba. Buenísimo. Y, sí, sí, eh, para darle un toque distinto por ser la décima. Está bien, algo festivo para, para celebrar los 10 años. Para celebrarlo, sí. Y después, bueno, va a haber un kiosco para comer unos sándwiches choripan o hamburguesas, más que todo por la gente que viene de afuera que lo, lo pedían. Uh -huh. Después, bueno, los puestos de agua, como siempre. El, eh, dentro del kit, ¿qué más, qué más tienen? Te acordás, Claudia? Sí, el kit eh, trae, bueno, la remera, el que compra la remera eh, trae un vaso uh -huh. eh, como de plástico así para un vaso grande lindo con el dibujo de Dipol. Eh, después trae eh, una bolsita de cereales eh, trae eh, una bolsita con caramelos y chupetines y trae este eh, un anotador perfecto sí, buenísimo un anotador chiquito de regalo sí. bien bien interesante sí, más la bolsita más la bolsita de tela sí que hoy en día por quince mil pesos por quince mil pesos no sé no no no existe no no sí, sí. No, no, no existe no la que... y bueno y un folletito también hemos hemos puesto que es este, sobre la, el objetivo nuestro que es esto, es de la prevención del cáncer de mama. Perfecto, Claudia. Entonces, eh, repetimos, corregime si lo digo mal, el domingo 6 de octubre, 11 horas es la alargada, eh, 8 y 4 sí. kilómetros y caminantes, un circuito 100% sí. de asfalto, se pueden inscribir hasta sí. el viernes por una cuestión de seguro, y los sí, valores sí. son de 8 kilómetros mil pesos y mil pesos los caminantes y corredores tienen la remera los caminantes o corredores son quince mil son quince mil pesos sino seis sí. mil sin la remera seis mil sin la remera perfecto y para alguna información más sí. detallada se pueden meter en la página de código aventura para la maratón de Lipolk, liga popular sí. de lucha contra el cáncer te Con agradezco mucho cáncer. claudia por cada año no, atendernos y contarnos Gracias a ustedes por, bueno, somos vecinos y, y estar tan cerca de, de nosotros de la Correcaminata. Bueno. Ojalá puedan venir, ojalá que se suben. Ojalá podamos estar allá para cubrir y para participar, ¿por qué no? Dale, dale, dale. dale. Los Un abrazo grande entonces. y muchos éxitos. Muchas gracias, eh. Adiós. Muchas gracias. Suerte. Estábamos así comunicados con Claudia Balbuena, que nos contaba los detalles de la Maratón de Lipolk, 8 y 4 kilómetros este domingo 6 de octubre. Aquellos interesados, apúrense porque hasta el viernes Tienen tiempo para inscribirse. Continuamos en Estación Maratón con la última parte, con el calendario y alguna, alguna cosita más que les queremos contar. MULȚUMIT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 Continuamos con la última parte de Estación Maratón. Ahora con nuestro calendario habitual, calendario de Estación Maratón. Primero le queremos contar, antes del calendario de Tres Arroyos y la Zona, que se va a disputar el Nacional de Ruta. Se va a disputar este 27 de octubre, dentro de los 10 kilómetros de San Isidro. Luego del suceso de las grandes competiciones internacionales, de la Media Maratón y la Maratón de Buenos Aires, la actividad de la Asociación Ñandú continúa este 27 de octubre con una nueva edición de los 10K de San Isidro Puma. Se largará a las 8 de la mañana desde Avenida Unidad Nacional y Santa Fe. Contará con el auspicio de la Municipalidad de, de San Isidro. Y esta prueba va a incluir el Campeonato Nacional de Carreras de Ruta de la Confederación Argentina de Atletismo. El, además de la prueba central 10 kilómetros abierta a todas las categorías, de las convencionales, sillas, ruedas, etc. Habrá una prueba participativa de 5 kilómetros. En cuanto al calendario de... Calendario de Estación Maratón de Tres Arroyos y la Zona. Les contamos que se viene eh, la carrera 10K, 100 aniversario del Club Illamitre de Bahía Blanca eh, a disputarse justamente en la sede del Club Illamitre en Bahía Blanca el domingo 6 de octubre a las 10 horas. Cierra de inscripción el viernes 4 de octubre a las 20 horas. <coughs> Perdón. Se viene el desafío Rotary Club Oeste de Tandil, 15 kilómetros al 6 de octubre también. Corre caminata del Club Talleres de Tandil. 8 y 4 kilómetros el 13 de octubre, con largada y llegada en la sede del Club Talleres ahí en Tandil. La carrera Sembrando Huellas de Amor de Oriente, carrera con la cual hemos estado hablando con los organizadores en programas anteriores. En Oriente, partido con Ronel Dorrego, el 13 de octubre a las 9 horas. Cierra la inscripción viernes 11 a las 18 horas. También en el mes de octubre, los 10K de Claromecó, 10 y 5 kilómetros. Estuvimos comunicados con los organizadores de dicha competencia el martes pasado. Caminata a 2 kilómetros, 13 de octubre con largada 8 horas, entrega de kits el sábado 12 de octubre en el Hotel Buena Vista de la localidad Balnearia, una carrera de, de calle, no es aventura, se va a correr por la ruta y el acceso a Claromecó. Eh, Monte corre consciente por el cáncer de mamas, 2024 en Montehermoso, eh, sábado 19 de octubre, largada 15 horas, fin de inscripción viernes 18 a las 19 horas. Hablamos hoy con Valencia Ardino, la posta familiar, el 27 de octubre a las 10 horas, Polideportivo Municipal, organizado por la Escuelita Municipal de Atletismo, distancias menores y 2 kilómetros de caminata para todos los que quieran participar. Se viene también se Corre, 2024 en De La Garma, el 3 de noviembre con largada 10 horas y fin de inscripción el viernes primero a las 20 horas. También se viene el 16 de noviembre, la carrera más más linda la provincia de Buenos Aires según nuestra mirada 16 de noviembre, 51 edición de La Tandilia 11.111 metros y postas de cuatro integrantes y también recordamos con quien estuvimos hablando hace un ratito, se viene la carrera Deli Polk en Benito Juárez este domingo venidero a partir de las 11 horas, 8 y 4 kilómetros de esta manera terminamos la edición número 25, esta tercera temporada de Estación Maratón agradecemos mucho a Diego, Moyano, a Diego Moyano por la operación de cada martes Los invitamos a que sigan en la frecuencia de la, de la FM Indie Rock. Se viene ahora Moto Maníacos con el amigo Mario y la conducción también de Diego Indie. Un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene a las 20 horas por la 104.7. Ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.